Lo decíamos en los titulares, eh, íbamos a intentar conversar con Alexis Otarola eh, del de sindicato vinculado a ATR, a la gente de Río, Gra, de, de Río Gas. Leíamos antes en los titulares lo que eran declaraciones que hoy salen en Montevideo Portal por parte de Diego eh, Guerrero, gerente general de Río Gas. Este, que hace una serie de afirmaciones y sobre todo eh, directamente hacia el dirigente sindical, Alexis Otarola, a quien lo acusa de mentir y difamar. Este, estamos en contacto con, eh, justamente, Alexis Otarola, a quien le damos los buenos días, lo saludamos y en principio le preguntamos qué fue lo que pasó finalmente con, con la ocupación que se, estaría, se estaba realizando en la jornada de, de ayer, creo que en la tarde-noche. Buenos días, bueno, Buenos días, ¿qué tal? Este, no, la situación es la siguiente. Eh, todo lo que nosotros transmitimos es real. Eh, la empresa arranca el día viernes este, dejando sin cargar 10.000 envases, termina cargando 150 envases de y una empresa que estamos en conflicto. Este, el día sábado sanciona 7 trabajadores por estar en una medida sindical. Hoy recibimos las sanciones. Este, le dieron 14 días a los compañeros bueno y ahora este, nosotros ayer decidimos este, trancar porque eh, teniendo personal que hace 20 años que maneja los camiones lo que hace la empresa es sacarlo de las unidades y poner gente que no tiene experiencia y que obviamente entró a la tablada a cargar los camiones y la misma tablada le dijeron que no salieran no lo dejaron cargar entonces nosotros lo que vimos ahí es que la empresa lo que está haciendo es atentar contra la fuente de trabajo de los compañeros y está generando un conflicto en el cual desconoce la organización sindical. Nosotros hemos tratado de acercarnos a la empresa, hemos tratado de generar reuniones para acabar el conflicto y la empresa lo que hace es redoblar la apuesta, ¿no? Eso es lo que está aconteciendo en este momento. Por eso nosotros ayer ¿sí? tomamos la decisión de de trancar todo porque entendemos que nosotros como sindicato no nos vamos a ser responsables de las cosas que está haciendo la empresa. Es más, tenemos constancia de que ha movido la planta con ocho personas y no se dieron las condiciones este, necesarias para tener las garantías de que esos envases salgan al mercado en buenas condiciones. Este, no, tenemos información de que han vuelto garrafas, pasadas de kilo con pérdida de la planta, de esos días que la empresa movió la planta con personal no capacitado y a su vez este, con faltante de personal, ¿no? Uh -huh. este, ahora tomó un turno eventual, en lo cual la mayoría de los trabajadores esto es la primera vez que entra en una planta de super gas. Y obviamente que a esta gente le falta experiencia, le falta capacitación y trabajar en una planta super gas te Lleva un tiempo de adaptación, un tiempo de capacitación. Este, lo que está haciendo la empresa, lamentablemente, no, no, no, para nosotros es una cosa muy rara que está pasando, porque nunca en la vida había pasado una cosa de esta. Y bueno, es eh, como te digo, este, no quiere dialogar con el sindicato, este, eh, sancionó siete trabajadores estando en una media sindical. Ayer este, estábamos en una asamblea con los, con los compañeros de Granel, en la cual vino... De Ángel y uno de los gerentes de la empresa, y de, de, con un escribano, dijo: Está sancionado, sancionado, sancionado. Cuando yo estaba en funciones, como en, en horario de horas sindicales, ejerciendo la función de delegado en una asamblea con compañeros. Uh -huh. O sea, ayer nos llegaron las siete sanciones de los compañeros de envasado. Ahora uh -huh. nos faltan las sanciones de los compañeros de, de granel, ¿verdad? Otra y una, vez más. Otra, y... la, otra la. Tú eres Decime. uno de los sancionados. ¿Qué aducen en la sanción? No, no, no entregaron nada, no fue una sanción, fue una sanción verbal con un escribano, uh -huh. no, no dan los motivos, este, lo que sí estamos entendiendo nosotros los trabajadores, que esto es lo que es, es un, es un, una, una, una puja hacia el sindicato, ¿no?, un desconocimiento y un intento de desequilibrar a los trabajadores y desarmar y desarticular la organización sindical, ¿no? El tema es que acá hay mucho trasfondo, ¿no?, Este, nosotros como sindicato, del 2016 hasta la fecha, siempre hemos cumplido con la población, hemos hecho turnos extraordinarios en envasados, sábado, domingo, lunes, eh, se han hecho turnos extraordinarios en reparación y recalificación de garrafas, se han hecho turnos extraordinarios este, en, en granel, se ha trabajado este de, de lunes a lunes, o sea, con los compañeros, hemos generado segundos turnos para que no se... No se no falta gas en la población, el tema que esta vez arrancó la zafra de grano con un montón de unidades que estaban en, eh, con temas de papeleo, con temas de mecánica, un montón de cosas, y nosotros en mayo del 2021 tuvimos una bipartita con la empresa en el estudio Ferrer, este, con la abogada nuestra que trabaja en el estudio de, de la Fuesi, y le dijimos, mirá, o sea, me parece que nosotros tenemos que llegar a la zafra en las últimas condiciones, para que no se suscite un problema hacia la población. El tema que llegamos a la diciembre, las unidades siguen con problemas. Es más, en estos momentos hay unidades que están, están recalificando el tanque, hay una unidad este, este como que tiene un problema hidráulico, o sea, Y lo, ahora lo que está haciendo la empresa es atentar contra la fuente de trabajo de los compañeros, porque los compañeros este, siempre han ha estado disponibles para trabajar y ahora lo que hace es Romper la huelga, romper las medidas, que ni siquiera Granel estaba en medida porque estaban trabajando con normalidad, estaban haciendo dos turnos, el segundo turno lo, lo puso el sindicato, le solicitó a la empresa que dividiera a los choferes y pusiera acompañantes este, con la con documentación necesaria para que se pudiera abastecer a la población, y lo que está haciendo la empresa es agarrar de rehén a la población, porque a ver este si vos tenés hospitales y caís y no lo haces porque querés llevar gas a un barrio privado o no le das prioridad a un secadero o a un o a un este ¿cómo es esto o a las pollerías por ejemplo porque le das prioridad a un barrio privado me parece que ahí es un tema de organización del trabajo ya no es un tema del sindicato mm. si no llega el gas y aparte si la empresa no invierte en infraestructura para poder abastecer a la población Yo entiendo que hay una molestia enorme de parte de, de muchos empresarios que dependen del, del super gas, pero la realidad es que por cuatro días de paro que se hicieron este, en, abri en, en abril, no podés decir que hay desabastecimiento cuando en realidad se está trabajando. Lo que no se estaba haciendo eran turnos extraordinarios y tareas extraordinarias, pero se estaba trabajando. Y ahora lo que hace la empresa es, como te digo, redoblar la apuesta intentando... Quitar y la fuente de trabajo a los compañeros, tratando de, de, de articular la organización, o sancionando trabajadores en una en una medida sindical y trayendo gente rompehuega, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo. hora uh -huh. ¿no? eh, cuando eh, Diego Guerrero, que es el gerente general de Río, Gran, de, de Río Gas, los acusa sí. a ustedes de que incluso se niegan a abastecer de gas a granel a los clientes esenciales, como por ejemplo hospitales, escuelas, comedores y albergues. Tú me decías que eso no se da así, sino que lo que hay es una priorización de la empresa hacia dónde va ese gas y sobre todo yendo al área comercial. Exactamente. Hay, hay empresas de secadero, por ejemplo, que sabemos que ha pagado... Este, cierto dinero por cierta cantidad de GLP y la empresa lo que hace es mandar una unidad y le deja un puchito de gas y no le deja lo que realmente el, el secadero compró. Y así sucesivamente en diferentes empresas, porque realmente no tienen la infraestructura para poder abastecer. Y a ver, es como te digo, esencialidad no hay porque no estamos de paro, o sea, para que la, se decrete algo esencial tiene que estar parado granel, por decirte un disparate, una semana, y ahí se nos entregaría lo que sería una lista de esenciales, que eso sería CAE, comedores, eh, cárceles, este, hospitales, y realmente nosotros tenemos email que se le ha mandado al Ministerio de Trabajo, eso está en conocimiento el subsecretario el, el del Ministerio de Trabajo, Torre, uh -huh. este, la impresión del trabajo, la dinata, que siempre hemos solicitado que nos pasen la lista de, de esenciales, y la empresa nunca la entrega, entonces... No sabe, nosotros sabemos que no, que no estamos en, en conflicto en Granel pero si la empresa entiende que hay esenciales, bueno, dame la lista que no hay ningún problema, lo evaluamos pero la empresa no entrega la lista, a su vez el sector está trabajando a dos turnos y lo que le da prioridad es a diferentes cosas y no es lo que le que tiene que dar prioridad como te digo, no tiene infraestructura porque tiene camiones que están con problemas mecánicos con recalific recalificación de tanques y un montón de cosas lo mismo pasa con la con este con lo, los camiones de la garrafa, tiene camiones de la garrafa que en vez de tenerlos preparados para la SAF lo está reparando, le está haciendo la zorra, le está tiene este tractores de los camiones que están en el taller, entonces todas esas cosas nosotros las venimos denunciando y encima como te digo estamos trabajando en el envasado Este, con, nos falta gente porque tenemos gente que está en el seguro, que está con operaciones tenemos gente que está en, en BPS, que está con tratamiento entonces han despedido personal este, han este, hay gente que ha renunciado por el mal ambiente que hay en el trabajo y la empresa no respone a esos, uh -huh. esos funcionarios y después pretende que los pu funcionarios efectivos que estemos ahí estemos trabajando 24-7 en todas las apps, le dijimos, no, esas no son las condiciones de trabajo, sí, vos ahí. lo que tenés que hacer es, re, es reforzar los turnos para que la este para que la gente pueda tener GLP porque a ver, si vos le pedís a un trabajador que trabaje toda la semana y todo el mes, a dos turnos, haciendo turnos extra en algún momento se puede lastimar, se puede cansar ¿me entendés? y te falta el personal en claro. un turno extra, si vos convocás un turno extra y tenés la gente de gastar, no te va a ir entonces nosotros le decimos, vos, traes más gente, reforzar los turnos hacerlo. Lo que hizo ahora la empresa fue traer un turno extraordinario para lo que sería el, el domingo y el lunes, y esa gente realmente no está capacitada, no tiene la experiencia suficiente para trabajar. O sea, van a trabajar, sí, pero nosotros no podemos dar la garantía de que esos envases lleguen en condiciones de la población. Nosotros en este momento hoy arrancamos la la, la jornada sin ningún tipo de medidas sindicales, Este, tratando de llegar a un ámbito que es a las 11 de la mañana en el, el Ministerio de Trabajo, a ver si la empresa se presenta para dialogar, porque entendemos que tenemos 14 eh, perdón, 7 sanciones que son infundadas. O tal hola, ¿Y qué es lo que tendría que proponer la empresa hoy a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo? Como para y, que ustedes los conformen. Y no, nosotros lo que entendemos es que esa, esa sanción, esas sanciones, esas siete sanciones, las tiene que retirar. Después lo otro que la empresa tiene que entender. Que no puede, no puede este, inter interferir en las medidas sindicales cuando están avisadas el Ministerio de Trabajo. O sea, lo que está haciendo la empresa es tratar de desconocer de al movimiento sindical, de conocer las herramientas sindicales que tenemos los trabajadores y romper la huelga, ¿me entendés? Porque no es que no se nos, nos esté trabajando. Se está trabajando, pero no se está haciendo todo el trabajo extraordinario. Eso es lo que está aconteciendo. Muy bien. Te agradezco Alexis Otarola y estaremos en contacto para ver qué ha pasado luego en el Ministerio de Trabajo. Hasta luego. Bueno, hasta luego hermano.